Hola, muy buenas tardes, feuchas. ¿Qué tal estamos después de 15 días de descansos y de vacaciones que algunas se habrán tenido? Pues aquí estamos un viernes más, por supuesto en la 97, por supuesto con todas ustedes y por supuesto eh, gris y, y lluvioso. Galvez maravillas más con qué energía entras en las ondas. Pues soldas? sí, sobre todo es necesario <risa> que en la tarde, la tarde viene movidita. Sí, sí. Tenemos víctima, tenemos a las feuchas y tenemos sorpresas, por supuesto, en este día a día de 8 a 9, hoy viernes 13 de, de marzo de abril. De abril, ya estamos en abril. Estamos en abril, Aguasmil, vale, vale. Bueno, ¿qué qué qué contáis? ¿Tenéis algo, alguna cosa, alguna agenda free? Eh, yo nada eh, pues, eh, A ver, a ver, pues, venga a, me, Ahora mismo no, no me acuerdo de nada ¿sabes? Vale, pues yo tengo unas cuantas cosillas oh, O sea que os voy a contar El sábado, mañana, 14 Tenemos en la... Ah, en la, en la biblioteca de Begoña A las 11 y 30 hoy Es Begoña? que para empezar, sí Hay una biblioteca en Begoña Y es maravillosa Y hay en Euskera Eh, el circo mágico, o sea que se puede pedir más empezar a las 11 de la mañana con un circo mágico y hay otra cosa este este sábado 14 mañana a las 8 de la tarde y ¿sabes dónde? En la iglesia de Ocharcoaga ¿qué hay? ¿Qué hay Pues que hay eh, concierto de corales y hay como cuatro corales ...o sea que si queréis a las 8 la eh, y a las 8 de la tarde subir a ocharcoaga que por cierto está cada vez más fácil un, por metro y por bus o sea no hay no hay, no hay ninguna dificultad y los y ambas cosas son estupendas a las 8 de la tarde tenéis en la en la iglesia de o que es en la plaza que es una iglesia bastante aceptable bastante amplia y que se puede oír muy bien a las corales que eh, empiezan su ciclo ...¿qué más el domingo Pues mira, el domingo no hay nada, nada que me haya parecido interesante. O sea, pasamos al lunes, lunes 16. En esta agenda free eh, tenemos... Eh, en el centro de conferencias de la Lóndiga que a mí es un sitio que bueno, bastante aceptable, hay eh, está un curso sobre bueno, un curso, una charla que no es ningún curso sobre naturaleza y ciencia. Se va a hablar sobre literatura y biología y la da un tipo que es, es catedrático de biología de la UPV. A mí me ha parecido curioso ese, ese encaje entre biología y literatura. Bueno a ver qué dice. Oh, puede parecer interesante ¿no? eso, eso digo sí. Sí, sí. a ver, eh, luego ya empezamos con el martes martes 17 en Bertendona, en el instituto de Bertendona hay música de bolsillo vamos, con, con eso lo digo todo folk, con Harry Berth o sea, Harry el, el, el pajarito, que más bueno, pues en Bertendona a las 7 y media, no, no os lo perdáis folk, gratis Seguimos con el miércoles. El miércoles, eh, bueno, en el ICATENEO hay una conferencia, es que estamos de lo más heavy, nosotras hoy, de investigación arqueológica. Eh, es una es una investigadora postdoctoral que hoy está muy en moda lo de los doctorales. Bueno, pues ella es postdoctoral para que os imaginéis. Oh, que ha hecho más de, doctorado, de, ha, hecho, ha hecho algo más, algo más. Un, ver, un doc y un post. Si lo miramos de cerca igual ha hecho algo menos, pero pero, pero de lejos hecho algo menos. Pero de lejos lo ha hecho, lo, ha lo hecho, menos de trampas habrá sido algo menos. Lo ha hecho, esperemos que sí. En en el centro Aranzadi o sea que ya tenéis eh, investigación arqueológica eh, hoy en día, cómo está la investigación supongo que hablará sobre eso, en el Icateneo a partir de las 7 de la tarde y para terminar Para terminar, para terminar, ah, sí, en Videbarrieta, bueno, en Videbarrieta ya sabéis que todos los, este este mes, todos los jueves, a partir de las siete y media de la tarde, eh, se habla sobre matemáticas, las matemáticas en la vida cotidiana, cariño, en la vida cotidiana, y ¿qué pone? Pues mira, el milagro del primer dígito. ¿Nunca habéis pensado en el primer dígito? Pues es un milagro. ¿Quién nos lo no, va a explicar? No, no es pues un tipo de la Universidad de Lisboa. Bien. Pues Me alegro por él. Que venga es? desde Lisboa hasta aquí y hasta que se dé un homenaje. El milagro del primer, del primer, dígito. primer dígito. Me alegro muchísimo por él. pedir? Men en las matemáticas y la vida cotidiana. Menos mal que no es de Fátima, porque si no... Oye, podía ser perfectamente. <risa> claro, ¿eh? que sí, perfectamente. No, claro que sí. Perfectamente. Que sí. Claro. Habría venido con Fátima y con, las, con los angelitos esos, los tres, las, los pastoras, pastoras, las pastoras, que lo no pues me salía Aquí tenéis, chicas, eh, todo lo que queráis, eh, gratis, eh, ahí en Bilbao bueno, Eso y mucho más vale, eh. Yo no tengo nada de agenda, eh, pero me imagino que habrá algo Yo esta semana he estado un poco missing y, y no sé Pero yo quiero recordar que mañana es 14 de abril eh. El Día de la República Exactamente, que es un día muy importante, por lo menos para los que nos sentimos republicanas Y me imagino, bueno, que aparte de Neibar, que habrá un acto de tres siempre pares de narices, que siempre hay, pues no sé si aquí habrá algo, pero bueno, yo desde aquí invito a todo el mundo, haya o no haya nada en Bilbao, a todo el mundo que se sienta republicano, a que mañana mmm, lo celebre, que es el Día de la República. Es que en Eibar fue el día hoy día 13 El día 13, eso, digo, es. eso es Por eso es el primer siempre, ese... O muchas veces los primeros, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ahí el 14. sí En el resto fue el 14 Pero sí, bueno, eso, en, en Eibar fue el primer sitio De España primer, donde se publicó eso. la Se proclamó la república, que fue el 13 Bueno, pues entonces Bueno, luego le diremos a la chula que nos ponga Una, canción una cancioncita de... De... Que, nah, que, nah, que, que nah, se estire nah, un nah, poco nah, de la nah, república nah, o nah, de algo nah, Pero nah, bueno, nah, a saber, nah, a saber nah, qué ha decidido Ay Carmela, ay Carmela La verdad es que me ha pillado así un poco de sopetón No me acordaba yo que iba a ser Ya, eso ya me lo imaginaba que lo que a acordar, pero bueno. Una que muy monárquica Pues entonces <risa> <lo que> <risa> Él no entiende de esto <risa> Es que ya, ya se te ve que vienes con corona <risa> Es verdad que sí <risa> Eso decía, si ha querido ser reinona Es Leticia no. <risa> La reina de mi casa Pues nada, vamos a escuchar a Rosa Paso Vale, que la conocerán en su casa, Oye, en Pasos en buenísima, en buenísima. Sí, en honor a la, víctima, a la víctima, que no tenía ni idea como las demás quienes Rosa Pasos pero pues, bueno, no, pues, no, la, ni idea, ni pues la no, escucháis La escuchamos y sabe. luego nos cuenta. Eso es. Mes de marzo en Salvador. Pudieron estar al fin. Todo mato está em flu eu me sinto um jardin Quem sair da baia Arruma a praia do flamengo Não de carro, mas até Pelas dunas mato adentro Há de ver belezas tais Que mal dá para descrever Tem orquídeas gravataz, a limpa Verde azuis e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopeias e lacraus. Nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacurau. Vejo orquídeas cor de rosas entre flores amarelas. Não são cores vãos e horas entre manchas de ar. E a tarde vem na brisa Um cheirinho de alecrim Canto um grilo Sinto a vida, tudo está Dentro de mim Mês de março Em Salvador O verão está no fim Todo mar está Em flu, eu me sinto um Jardim Mês de março em Salvador O verão está Todo o está em flor E eu me sinto um jardim Quem saía da barripe Rumo a praia do Flamengo Não de carro, mais a pé Pelas dunas, mato abento Há de ver belezas tais Que mal dá para descrever Orquideas, gravataz, água limpa de bebe Cavalinhas e teios Borboletas e besouros Tem lagartos, verdas, e raposas, cor de ouro Sem falar nos passaios cor de rosas tem flores amarlas não são cores vãose as horas entre manchas de amarre desce à tarde vem na brisa amor um Hiten! tanuevo el viento terror en mi y en otro vir lo Yo no cambie, agarrando el valor, que he implamado con vivo después, que mi río derrama el patria el amor, por amor yo Trompa guerrera, Ecos al viento, Horrora al sediento, Y arruta el cañón, Y a Marte sañudo, La audacia provoca, El ingenio invoca de nuevla nación. Buenas. Sí. Bueno, ahora, pues hoy tenemos a Después nuestra víctima de a especial Carmen Pasos y el himno de riego. Creo. Pues ahora ya nos vamos con nuestra víctima porque ya pacánticos ya hemos tenido bastantes. <risa> Os quejaréis al final de el, <risa> el, <risa> el himno de riego siglo República. Aquí. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Pilar Gil. Pues mmm, Una mujer súper comprometida que nos va a hablar un poco... Bueno, va, vamos a hablar un poco de la trayectoria personal, porque nos apetecía. Siempre estamos con temas de reivindicativos, historia, pero bueno, hoy vamos a hablar con una persona normal y corriente que... Que tiene mucho de reivindicativa en su que vida. Que tiene mucho de reivindicativa, <risas> pero que llega a la reivindicación desde el mundo normal y corriente, desde abajo, desde el trabajo y desde... Eh, pues eh, el venir aquí Hola Pilar, Hola. muy buenas Bueno, pues cuéntanos un poco Bueno, pues yo nací en un pueblo de Burgos Pero en un pueblo donde las mujeres somos muy fuertes Y el dicho esos que hay de los pueblos es Los chicos dicen aparta que soy de Roa porque yo son muy brutos Ah, eres de Roa Sí, y las mujeres dicen que llevamos la navaja en la liga Pero ya no la llevamos en la liga La llevamos en la boca así Por si tenemos que sacarla No tenemos por qué bajarnos unos, los, pantalones. los pantalones Muy bien es el que somos chicas listas Pues llegué a Bilbao cuando tenía 16 años Bueno, una bronca familiar Ah, sí, y... sí, bueno, estabas Yo... cerquita Tampoco está sí, lejos, Roa, no sí, está pero lejos en... No, no, Pero no en aquellos años, años Buen pino y buen el... pueblo ¿En, qué año? ¿En sí. qué año llegas? Yo llego en Porque el... Porque es la época franquista Sí, sí, en el 58 Yo Va, Va. En tol... sí, era pues, una niña, total marrón, total marrón, sí, sí, sí. yo discutí con mi padre y mi padre me di, y dije que me iba de casa y me dijo, dijo mi padre, toma 500 pesetas, pero no vuelvas cuando te las hayas gastado y tarde un año. Ah, muy Me voy a mandar noticias. Sí. Y bueno, pues vine y lo que hice es, en ese mismo día... Oye, un poquito. Viniste, has dicho, con 16 ¿Con años. Yo. ¿Cuántos sí, hermanos sí, sois? Dos. Yo la mayor, sin madre. Y, y claro, la que tenía que hacer todo y las broncas ¿Concas... eran... Sí, porque, porque en aquellos años, a decir, 16 años muy joven, ¿no? era muy joven. la vida en, en el pueblo? Pues la, la vida era muy dura. Era muy dura porque... a, a Castilla... ¿Tu padre que era labrador? No, mi no. padre, mi familia... Caía mucho de, sí, de campo. Era eso, gente ¿no? que compraba y vendía fruta, vino, queso, o sea... Comercio. Allí, sí, sí, de comercio. Y, y mi vida era que tenía que estar en el comercio, que tenía que... Bueno, uno de mis... Tenías que hacer de todo. Eso, eso desde muy chiquitina a trabajar. Uno de mis trabajos, cuando era muy pequeña, era limpiar los zapatos y no os lo perdáis, como no había agua en la casa, tirar los orinales. Dos trabajos maravillosos. Limpiar zapatos, eh, qué y, horror. Y tirar orinales. orinales. ¿Eh? Sí, tirar orinales yo También, creo que es peor Eso igual. era horroroso. Eh, bueno, pues en una de esas broncas, que yo no estaba conforme como se organizaba mi casa y sí que me habían dado mucha libertad ¿eh? y me veía capaz de ganarme la vida dije que me iba, llegué a Bilbao ¿por qué Bilbao? y no Santander, por ejemplo y no... pues obos, bueno, porque obos, obos. en Bilbao había gente de mi pueblo ah, vale. uh -huh. había la amiga de, digo la hermana de una amiga mía y porque de Bilbao se hablaba como sitio de trabajo y sitio donde se ganaba más y claro, el ser trabajadora y el tener pocos estudios como yo, no quiero decir que seas tonta No. Entonces, no, no, perfectamente entonces Bilbao me pareció el sitio eh, en Madrid no porque tenía familia en Barcelona también porque tenía familia y Bilbao tenía nadie o sea la hermana de una amiga Llegué a Bilbao y ese mismo día entré a trabajar en una casa. O sea, nada más que llegaste. Claro, eh, yo mm, tenía le, le, 350 pesetas todavía en la cartera, pero no sabía que me tenían que durar porque no sabía cómo iba a ser mi vida. Entonces decidí, eh, eh, había mucho trabajo, fui a una... Hacía, perdón, hacías como hacía la gente, que yo he oído también que venía de fuera, que primero le escribía una carta a alguien, oye, voy y me buscas algo. No. Porque la bronca fue en la noche y cogí el autobús a la Ay, mañana. Joder. Pues, o sea, <risa> rápida, rápida, ¿eh? <risa> rápida, o sea, no hablé con nadie. No te nadie. dio tiempo a nada. nada Llegué al autobús y además eh, yo le había oído hablar a mi amiga que a su casa iba el 5, el autobús 5. Y salí para la calle principal la Gran Vía, había un 5, crucé la acera y lo cogí, pero fui al... Sí. Entonces, hoy se vino Arana, ha venido José Antonio, ah, bueno, es podía haber ido al Arenal, ¿no? Y, y toqué el timbre y se llevó una sorpresa, fuimos a una frutería y nos dijeron de, de una casa que estaban buscando una chica y allí entré a trabajar. Me pusieron una condición que yo no me gustaba nada, pero tenía que trabajar y era que tenía que llamar señorito y señorita hasta un niño que había señorito, que cuando me llamasen tenía que decir sí señorito, sí señorita, sí señorito para todo. Entonces, no yo con señor y señora bien, pero señorito a casás, yo es que el lenguaje para mí es literalmente, ¿no? Lo que quiere decir señorita, o mujer que no ha conocido varón. Y ya no podía. Entonces, ¿qué hacía? Me llamaban Y me ponía a su lado y decía, ya me ha visto, ¿para qué voy a no contestar nada? No. <risa> y no estaba a gusto yo allí, me sentía... ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes, porque me busqué una casa y en cuanto me pagó, esperé claro. a que me pagase, que yo ya tenía mucha experiencia de oídas, me pagó y le dije que me iba. Ya tenía un sitio donde había quedado que que iba a ir esa tarde porque me habían dicho que me pagaban a la mañana. Oye, cuando aquello no faltaba el trabajo, pero era en trabajos sin, Sí, sí. ...en casas en, bueno, de servir, sí, como sí, se sí, decía, sí. ¿no? Y me pasó una te cosa... te acuerdas de la casa, donde era y sí, de todo? Sí, sí, enfrente, ahora no me acuerdo el nombre, enfrente del fútbol paso por una tienda que tenían. Me acuerdo porque me marcó mucho, ¿sabéis lo que me hicieron? Cuando dije, primera, ¿no? la... sí, cuando dije que me iba de ya la casa, yo ya tenía el dinero guardado, el me dijo que abriese la maleta por si me llevaba algo. No claro. es que hubiese hecho nada en falta, pero por si que, acaso, por si acaso le dije que yo le abría la maleta de claro. cuando ella me abriese sus armarios que tenía más sitio <ríe> para <ríe> guardar lo que me hubiese cogido ella a mí. Me senté en la maleta y... Me sin Eso con 16 mareta. años, Eso el primer sí. mes, bien, el primer bien, mes sí. y, y vas y te, y te y niegas a abrir la maleta. Sí. Muy bien, sí, vale, sí. vale. Y bueno, pues luego... Cambias de casa. Cambio de casa y ahí pongo yo la condición de que no voy a decir señorito ni señorita. Que que no, no me dijeron, pero por si acaso había que curarse ya en salud. Ya tenía un aprendizaje. Sí. Y bueno, era fui una casa por casualidad, claro... ...porque ahí me mandó el carnicero... Ah, claro. eh, sí, sí, ...que eran gente de izquierdas... Mm. ...y mm, era gente que había estado... ...represia aliada sí, claro. en la guerra... Pa ...el padre de ella estuvo en el penal del dueso... Sí. Eh, ...con dos penas de muerte... ...el marido que había sido militar... ...como era republicano estaba... ...bueno, ese sí. tipo eh, eh, eh, de gente... Y ahí tengo muchísimo que agradecerle, sobre todo al hijo pequeño, porque me daba muchas cosas para leer. Así y sí, Ahí te trataban bien. Sí, me trataban bien. Me trataban como hay que tratar. Es normal, claro. normal, yo hacía mi trabajo, trabajo? bien. Y, y ellos te pagaban y, y ellos aparte me pagaban vivías con ellos y vi y... mi... Ellos vivían en su zona y yo la mía Yo siempre he querido marcar diferencias eh, Yo desde, no, además no sé por qué ¿eh? Porque eh, yo en el trabajo siempre he sido Pilar Y en mi vida soy Pili Y cuando alguna vez me han querido llamar en el trabajo Pilar no He dicho que no que no me gustaba que a mí que me, llama, que me llamaran Pili, porque tampoco hay que dar demasiadas pistas. Yeah. y Pero ahí aprendí muchísimo, tenía reuniones en casa, eh, con dos hermanos que vivían en la placita esta, los hermanos Echevarrieta, y a veces me llamaba y me decía, Pilar, ven un ratito con nosotros. Y ahí me politicé. ¿Cuándo eso tenías 17 años? Pues sí, ahí fue cumpliendo... A, a partir de 17 años allí Bueno, pues después, fíjate, fue en aquel momento... A uno de los hijos le detuvieron, como era lógico. En aquel claro. tiempo. Bueno, ya tenían en aquel tenían tiempo y si sí, estaban y metidos Y entonces poco... fueron a por la casa y en mi cuarto tenía muchos papeles guardados... En dos maletas debajo de la cama. Pero yo dije que era todo lo que había allí mío, un tal Manzana, ¿os acordáis? Ah, sí, Melitón, Melitón. El Melitón. No vamos o sea, o sea, a si es que tengo yo una vida muy... Total, sí, muy cercana a todos vamos. Sí, se le mataron de, en Basauri. Sí, sí, bueno, pues yo le dije que, te, que todo era mío Como y no. Que, no. Era, hubieran, era, que él era... Él era horroroso aquel hombre. Y los padres que eran mayores a mí se me ocurrió, porque por si volvían a hacer algún registro, llevarme las maletas con un taxi a Renfe a consignar Y cada tres días yo el de Consigna le conté una historia. Y es que estaba en una casa, que no estaba muy contenta, que me quería cambiar, mientras venía otro hermano que estaba en Valencia y estuve tres veces cambiando... Iba, sacaba las maletas, sacaba otro ticket O sea que también Luché Tela, sin eso. saberlo porque Bueno, sab... sí, sabías no... que lo que tenías No... Sí, pero no y era consciente no era... O sea, eso sí, se sí. me ocurrió a mí pero Oye, yo ¿tú no sabías qué libros y qué papeles había En, en, en tus maletas? bueno, las bueno, maletas que ellos yo que sabía que sabía mmm, que eran libros porque ya iba yo a reuniones había estado también algún porque en alguna conferencia que me habían dicho ellos o sea, sabía que era de política uh -huh. y yo mmm, en mi casa no se habló nunca de política porque había de los dos bandos, entonces no se hablaba, mi abuela no era un tema tabú pero yo ya era peleona yo era peleona y, y sobre todo que es que estaba ya sufriendo una iglesia, marginación porque en las trabajadoras de hogar hemos sufrido toda la vida, toda la vida esa margina y se sigue sí, sí, sí. y se sigue sí, sí. es algo lo de la clase social que y ahí bueno pues yo ya ahí empecé y con grupos de iglesia Entonces le me metí... Bueno, en la eh, sí, ¿no? sí, las cuentas sobre eh, las católicas... Sí, sí. Y... y aunque yo no había sido nunca muy de iglesia, porque yo he tenido una tía que... Bueno, he tenido una familia bastante liberal, pero he tenido una tía que recuerdo una vez que yo era hija de María y la cinta que ella que no la encontraba, porque soy un poco desordenada... Sí. ...pero luego lo encuentro todo, casi todo... Bueno, sí. <risa> ...lo que no aparece... ...es tu, no sé. de, es tu orden... Sí. ...y lo de las hijas de María... ...lloraba yo por mi cinta y mi tía me dijo... ...tanta hostia con Hola, las tío. hijas de María que la que no va preñada, va jodida. Y a mí aquello... Me pareció terrible y me borré de hija de María. Mira, dijiste, esa mierda. Ni preñada ni jodida. O sea, ha sido una vida que yo... Eh, hubo una época en que esos años que te dan vergüenza, cosas, ¿no? Sí. Pero luego me he cuenta que he tenido una vida súper maravillosa, que no me han cortado las alas que, bueno, pues luego eh, fui trabajando... Oye, una meses. pregunta, cuando cuando llegas, bueno, cuando estás en esa casa, que dices que vas a reuniones ya clandestinas, sí, me sí. imagino... Sí, sí, sí. ¿Dónde ibas? ¿No te daba...? O sea, ¿ibas con ellos, con, con la gente de la casa, con los señores, o con el hijo, o con alguien, o no? ¿Te decían, vete a tal sitio que va a haber una reunión? Sí, me, de, me decían, y fíjate tú, había había en iglesias bastante, ¿eh? Uh -huh. Y luego, algunas veces en la Universidad de esto <risa> Ha habido... Sí, sí, los curas para eso sí, nos sí, eh, sí. dejaron sí. El espacio un poco, eh, sí. sí. En Santucho, luego ya que viví allí, en el Carmelo, en el cura de Bolueta, Félix, eh, había, o sea, luego yo ya, yo como era una persona inquieta y que he tenido mucho sentido de clase, siempre, luego llegué al feminismo más tarde, eh, sea trabajas... aunque sea feminista pero no lo sabía os digo la verdad pero yo me doy cuenta que era muy feminista porque yo con mi hermano de niño jugábamos a mí me encantaba jugar al pobre y la pobra porque me ponía un trapo como ahora los árabes me ponía me veía tan guapa con aquel trapo qué que madre. yo me ponía pero yo le decía a mi hermano tú eres el pobre y yo la pobra o sea fíjate tú que feminista ya desde entonces ¿no? Sí sí luego ya, ya, ya estábamos con ya el lenguaje mismo, como digo yo serio ya y ya casada eh, porque ya llegué a santucho que ha sido un barrio también muy, obrero muy pero muy sí, y con me empecé a mover en la asociación de familias de santucho pues bueno con cierta gente con los grupos de mujeres eh, entonces nos llamábamos al primer grupo que había en, en nos llamábamos a más de casa Pero claro. hicimos, o sea, se hicieron cosas como una guardería en, que habían montado otras. Yo llegué con aquello montado en la, en la iglesia de Bolhueta y llevé a mi hija, pero allí dábamos clase de cocina, de costura yo di de cocina y de Oye, costura. y el tema ya cuando, bueno, cuando vienes de, de trabajar eso, hasta que te casas, cuando te casas o sea, Yo quiero ya, saber eso cuántos es? años estuviste diez, trabajando Diez años diez, trabajando, soltera año casa, Bueno, no, porque tú, luego ya, cambiaste. una vez que fui a... a mí, de que pasó un año y un día dije voy a ir a casa y fui... Ah, tu y, casa de, sí, a de, mi casa, a Burgos, a casa de una tía y luego a Roa, y la verdad fue como que me hubiese ido a peor el pan, no me hicieron ni un gran recibimiento, hola, qué tal estás y no sé qué, y así luego ya hubo temporadas que me iba a casa, pues sobre todo un tío que a veces estaba enfermo, y me llamaba mi tía que me había mucho de niña y yo me sentía y entonces podía venir a pero mi casa de referencia siempre fue esa segunda casa uh -huh. la casa de bueno un, no era periodista luciano rincón a ah, mira sí. era la casa de la de familia los padres, de los padres de luciano rincón sí. y del que hablaba antes de luciano, no bueno, sí, de luciano rincón sí. y era de la liga ya. en aquel tiempo sí, sí. <ríe> y, y Y estuve que en otras casas cambié porque en cuanto me decían algo que no me gustaba me Te largabas? O Sea porque una casa que yo suelo contar que en el momento no te das cuenta pero no tanto de lo que supone, donde había dos baños, pero para cagar iban siempre al mío. Claro. claro. <risa> sí, no, no. <risa> sí. ¿En, serio? en serio, en serio, hasta que me di cuenta. Sí van a, <risa> van a, al baño del servicio, al servicio. Al Solo entraban no. para eso. Sí, sí. Hasta que me di cuenta. Vale, vale. O sea, es e -e ese detalle nunca la había No eh, le había, contado es qué? No, yo lo había oído así a nadie, tengo decirlo así. No, cosas a la que podría ya. <risa> que he tenido una vida en lo que en las casas que he estado jamás sentido que mi humillen, lo intentaba y en cuanto me, me iba. Ya, yeah. yeah, con dignidad. Yeah, yeah. Entonces, yeah, yeah, yeah. Eh, yo ya estaba, y luego mi casa, quiero decir, yo tenía una casa que podía ir, que podía ir siempre. Y era que yo me iba de una, que pues en otra casa que estuve, que éramos tres chicas. Y, y yo estaba para cuidar a las niñas pequeñas, porque luego había otra que cuidaba la mayor para que la diesen en inglés. Y yo, claro, inglés no sabía, pues ni sabía ni sé, qué chula me digo, no sabía. <risa> ¿De, y, qué, ¿De qué años estamos hablando? Pues, los eh, ¿no? sesenta, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Los sesenta tiene sí. que ser. Sí, y pretende, tanto. no, no ha cambiado no. tanto, no he cambiado no. tanto. Y... Y eh, yo a una compañera que tenía su novio que jugaba al fútbol en el Atleti, pues algún día que yo le dejaba un sábado, que era mi día. Y yo la, la hacía el de ella, pero... Entonces la jefa un día pretendió que yo un sábado no saliese porque ella... Y me dijo que es que yo a Trini... Le dije que no, dice a Trini le, le cambia usted. digo, pero le voy a decir, es que tiene es mi compañera, usted no. claro Y entonces... <ríe> Le dije, pues ¿sabes lo que he pensado? Me he hecho una bronca, ¿sabes lo que he pensado? Que, que no dame. solo voy a salir esta tarde, sino que me pague que no vuelvo, porque tenía la casa de los Rincón. claro Entonces okay. yo tocaba el timbre y allí hasta que buscaba otro, ¿no? Es, esa fue ya otro tipo de relación... Sí, que tenías, habías trabajado con ellos sí, pero era sí. una relación ya Otra, de amistad otro tipo y de... De, de relación sí. siempre ellos en su sitio y yo en el mío, porque yo tampoco he querido que ellos pasen a mi sitio ¿eh? a mí una <ríe> vez tú. en aquella casa en navidades que me dijeron que fuese a cenar con ellos, les dije que no que yo cenaba donde comía todos los días y cenaba todos los días yo tampoco he querido porque siempre eso es un chantaje y la que sale perdiendo es una O sea, yo, eh, hay cosas que he tenido muy claras, mmm, no sé por qué. Bien, bueno, pues probablemente porque niña. tenías conciencia de clase. Desde muy niña. Y entonces yo también he marcado... Y, eh, hay cosas que, fíjate, en otra casa que estuve, que, que en aquella casa fue una entrevista que a mí me gusta contarla porque es que fue muy gracioso, ¿no? que era de Kipuzkoa, así como a malla de Alta, pero o sea, el cuerpo, ¿no? Así en una entrevista, claro, yo que soy, que no me veis, pero soy chiquitina, me dice, uy, no, no, cuando me ve, en un yo estoy buscando una chica, le digo, oiga, usted buscará una señora, una chica soy yo, o sea, yo y eh, bueno, así fue la entrevista, y me dice, eh, no me gustó nada, Yo pensé que no en nuestra casa no entro. ¿eh? ¿Y usted sabe hacer una paella? Y le digo yo, pues mire, depende lo que me den. Porque si me dan chirlas, me sale arroz con chirlas. Ahí claro. iba yo de cocinera. Porque ellos pensaba que se puede hacer... ...casi todo en la vida... ...y sigo pensando... ¿no? Sí. ...entonces que era doncella lo que buscaba... ...yo era doncella, doncella. que era para niños... ...yo era para niños, que era cocinera? cocinera... ...yo era cocinera... ...a más llaves, pues a más llaves... ...eso no fui nunca... ...pero entonces bueno, cocinera... ...como no me quería quedar... ...un sueldo medio en aquella época... ...era como de una de cocinera... ...que eran las que más ganaban 1500... ...pues yo fui y le dije 3000 pesetas... Y dice, uy, me parece un poco mucho. Digo, sí, pero yo lo hago. Y entonces me dice, bueno, ¿qué le parece a usted si le pago 1.500? Y cuando veo que usted de verdad vale, le pago 3.000. Digo, no, mírele, yo le voy a proponer otra cosa. Usted me paga 3.000 y en cuanto vea que no va algo mecha echa. <risa> ¿Y te mandó a paseo? Pues, pues quedó en llamarme, yo bajé, me estaba esperando una amiga, digo, ni loca, entro yo ahí. Y le conté esto y me llamó, bueno, fui a otra casa, que me dijeron, y no sé por qué me quedó la cifra de 3.000 pesetas. Cuando pedí, en aquella me dijeron, está usted loca, y ya no hubo entrevista. Claro. Bueno, pero me llamó, Así es. me llamó y fui. Y tuvimos así toda la relación mientras estuve trabajando. Era una casa donde había dinero y el dinero veías que, eh, que corría por todos los sitios. yo Bueno, para que os hagáis una idea, Alameda Recalde 8, es esto uh -huh. era esto. Dos puertas de servicio, casi siempre, fíjate, una cosa muy buena es que la puerta de servicio está a la izquierda, ¿eh? O sea, los siempre. arquitectos... Sí, ya habían, sí, sí, ya bueno, sí, sí, o no, por lo menos se imaginaban. Y entonces, yo llevaba seis meses en la casa trabajando y un día... Un son yo no a partir del los tres mil euros pesetas, pesetas, sí, sí. Sí, yo a partir del office no era mi terreno y no salía para nada pero un día el teléfono ta, ta, ta, ta, ta, mi compañía una de las compañeras que estaba con la aspiradora noía y yo fui a avisarla a que llamaban al teléfono pues yo no tenía que coger el teléfono no lo iba a coger. Y digo, un señor en una foto, digo, ese le conozco yo, y me dice, es el que te paga, le conocía del portal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, no había ningún tipo de relación de nada, nada de nada. nada, de nada, pero bueno, me pagaban bien, claro. y que era lo que no teníamos ningún tipo de trato, y bueno, pues un día se me harté también. Está claro también. que no entraban en la cocina, ¿no? Ellos él no entró nunca, estaba... nunca, mientras yo estuve, que igual estuve año y medio una cosa así ¿eh? no entró nunca, ella entraba una vez a la mañana a decirte las a cosas decir, mmm, lo que había que poner para, lo comer. Que, para comer yo le daba las cuentas del día anterior, ella me daba dinero y hasta el día siguiente pero a veces no nos atrevemos a reivindicar y hay que reivindicar siempre, porque yo llegué a aquella casa Y el primer día que dormí allí, a la mañana siguiente, viene a hacer la cuenta y estábamos desayunando, éramos tres, y las otras se levantan, y claro, y pues yo paro el desayuno también, la cuenta, al cuarto día que la señora parece que lo olía, cuando estábamos desayunando, yo ahora pienso si no tendría algo para oírnos, porque si no, no podía, bueno, o oh, sí, yo qué sé, posible. Y viene y le digo, me a usted dentro de 10 minutos, porque ahora estamos desayunando. pues muy ideal. Pues, claro que sí. Pues no se lo tuve que decir más veces. Si alguna vez llegaba y estábamos desayunando y yo decía, vuelvo dentro de 10 minutos. Claro que sí y es, a veces los miedos nos paralizan ya. para todo bueno el, el, el, sí, dar una a, información no. concreta 10 minutos 10 minutos en aquellas épocas creo que mucho era porque eh, seríais muy buenas trabajando porque si no con la con la oferta que había eh, y ellas hubieran dicho como que una se, o depende del carácter otra señora hubiera dicho de mire váyase a paseo ...que tengo 17 esperando para que vengan y le pago lo que me dé la gana... ...no creas que es tan fácil tampoco con una cosa... ...a mí desde luego no me hubiese importado que me hubiesen echado... ...porque a veces... ...pero te quiero decir una cosa... No me han echado nunca y he reivindicado siempre. Yo creo que son yo los también. miedos. Yo los bueno, miedos es que el... no es el paraliza. Tampoco un poco el carácter servir, eh, produce, servil, produce una, claro. una una rueda de, de, de descompensadas y en cuando alguien se pone firme, si es simplemente también ellos reconocen, o sea, el, sí, el, espacio, ya, pero claro, el, el espacio. pero normalmente Otra cosa el, el, el, el hecho de estar sirviendo ya hace que pienses que el que viene a decirte una orden ya tú a callar y a claro, no, totalmente, claro. y ella es la que lo, lo, lo reivindica, lo única, era, claro. la que status, era la que tenía más sí. estatus era la que tenía más capacidad también, aunque no hubiese tenido el estatus de cocinera, pero aún así yo siempre creo que hay, que hay un margen Que, que, que es cierto, eso sí hay que hacerlo. Es decir, hay que reivindicarlo, hay que ponerlo en voz, pero eh puede salirte mal y puede y puede salirte bien, pero pero yo creo que es es muy importante y, y las cosas luego te sorprenden. Yo yo también estoy por esa yo labor. Yo he sido reivindicativa y de verdad yeah. que no he, es que no he dejado jamás que me humillen. Eso es muy importante, muy y importante. Entonces, pues, quiero decir que no es que no lo intente, porque en esa casa me marché yo un día Bueno, pues no... estaba cansada ya de estar allí. eso Esa era la verdad, ¿no? Era un sitio donde sí que es verdad que eh, si tú... Si venía alguien a comer, te daban un... Las pagas dobles eran por todos. Si era el cumpleaños del hijo, si era el cumpleaños del hijo. ¡Qué si genial! <risa> sí, ¿sí? ¿Eh? sí. No sé si vive seguido. Pero sí. sí. eh, bueno, pues yo... Y ya está banca. Era... Sí, no, pues, que sí se se se que hace y hizo muy cansar, bien. Eh? ¿eh? ¿sí? Cada una te toma te decisiones. Decir, sí, me... sí, señora. Pero, ¿sí? O sea, ahí, no hiciste, ahí hiciste dinerito algo pues, arrastre sí, sí, sí, sí, sí, me sí imagino, porque yo porque además ya lo has dicho eh, o sea... yo era una persona que yo pensaba entonces que yo no me iba a ir como la mayoría de mis me casé mayor para la edad ¿eh? Mis amigas se casaban con 22, yo con 27. Yo quiero preguntarte bien. cómo conociste a tu novio. Eso es. Ay, es que, <risa> eh, yo llevo un po esperando, con, me estás contando lo de la cocinero, <risa> pero yo digo, yo lo que quiero preguntarles cómo conocías a su novio, como lo hacía, cómo lo, lo Bueno, bueno eso lo eso un va a ser un poco después de la música que también te la vamos a dedicar, ¿qué te parece? Muy bien. Esto que menos que la de ahora escucháis. <risa> en la batalla del de quién serías tu carmela cantada en la voz del pueblo Te de miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo quien se acordaba de ti en la batalla ELA DEL Ebro. Ay, Carmela Ay, Carmela Donde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo que ha sido dedicarmela en medio de este silencio ¿dónde has estado Carmela oculta todo este tiempo ay Carmela, ay Carmela. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y preguntas Que se va... Entonces, bueno, pues aquí seguimos con, con Pilar Con Pili, que no sé si nos va a dar tiempo Pero bueno, a ver Pili ¿cómo, cómo eso es ¿cómo, Con esa vida de curro ¿Cómo ligas? Bueno, pues mira Yo salía los sábados a la tarde Y también los domingos A la tarde Y en verano salían los domingos A la mañana Me dejaban a salir en Casa de los Rincón Solo, uh -huh. ¿eh? Los domingos a la mañana Bueno Y bueno, pues una vez fui con una amiga, a mí me gustaban mucho los coches de choque. ¡Ay, mírate, con el miedo que me dan a mí! A mí también me gustaban. Los coches de choque, entonces... Eh, el en, los sí, eso sí, es. Sí. en los coches de choque, había dos chicos allí, yo estaba con una amiga y que, que chocaba. ¡Pam, pam, pam! Y yo también, porque me parecía que, que, que yo también sí. tenía que chocar, ¿no? Y, y bueno, ahí nos sonreímos, no sé qué, y nos vimos. Un día fui, yo, yo mmm, no sé bailar. Entonces, yo te mi amiga al, la gustaba bailar y alguna vez teníamos que ir a bailar y yo decía, "Vení, pero que no sé bailar." Mi amiga me decía, no sé cómo no revertir porque mi amiga me decía, "Pile, tú te arrimas y los chicos ni lo notan." Y yo me arrimaba, si es que te, no entendía cómo yo que no sabía bailar, era la que más les normal, a los chicos. Normal, porque era la que te arrimabas. Joder, o sea que tú total... estás... Claro, todos dirían oye, con esta que Papá. está... Por no, bueno, pues, oye yo no, si no, no. Se sí, pues no, yo no, yo, no ¿eh? yo os digo la verdad a mí mi amiga me decía y, y yo, y claro y entonces mmm, no sé por qué el, mi marido empezó a sacarme a Bilar pero no, le decía que no a oh, mira que digna Nadia, no, sí, no, yo me arrimo no. pero contigo no no, oh. no. Y no, y no, y no. Y, y dejó de sacarme de bailar yo que le veo pasar y no me saca a bailar, me siento fatal. Y le digo, oye, tú vamos a bailar. <risa> ¿Estás hablando de, de lugares como La Casilla? ¿O de dónde estabas? Eso fue Portugalete. En, Portu en Portugalete. Ah, es que allí, allí tienen buenas salsas también. Sí, sí, sí, en Portugalete. Y no le dejé de decir bah, ni si ni no. Se quedaría no, pegado. Querájame. Pues diría. sí, y me arrimé. ¡Ja, <risa> Como era, como era habitual eso era lo que yo hacía ¿qué pasó? que veníamos en el tren de Portugalete que venía terrible claro. pero él no entendía claro, en el tren de Portugalete él quería arrimarse y además más y le dije, oye guapo, que tú te has confundido y ahí le volví loco claro, Lili, <ríe> o o sea, que, claro en el baile coge, sí me, no quiero bailar con ella me agarra el hacia arriba, baile, se arriba bailando la ahora se la y ahora se mete la estrecha en el <ríe> tren, o sea, vamos nos fliparía esa es bipolar bueno. Y yo esta... creo que yo gracias por mojarse contigo, dije, "O sea, me va a volver uy, loco." Tanto, ah. por, porque era solo en el baile. Sí, sí, claro. sí, sí la consigna o sea, era la solo en, era el el el en el baile. Era el baile era al baile. Entonces, le, le, yo creo que ahí se volvió un poco loco y dijo, "Ya." Y entonces me acompañó a casa y empezó cuando A, a pasear por allí Ay, eso era lo que, sí. se hacía, que se paseaba, se no paseaba por allí y bueno, pero no os lo perdáis que luego me confesó, a veces paseaba con una bicicleta pero es que no sabía andar en la bici, adiós como que tenía bici claro, sí. claro como va, mírale sí. o se hacía sí, bueno. imposibles pero bueno, yo creo que Se divertía conmigo. Me y, imagino. Y sobre todo que, bueno, pues nos casamos. ¿Cuántos años estuvisteis de noviazgo? Bueno, estuvimos... Estuvimos mucho tiempo porque yo no tenía... Yo lo de casarme no estaba tan... Tan convencida. Convencia. No había ahí algo que yo... Sí que estaba enamorada y esas cosas. Pero no era... Entonces, luego ya decía... No, yo además to... era muy como se hace ahora a los inmigrantes, ir a vivir con derecho Chua a cocina. cocina. entonces Y yo eso ciertos, no quería. Ciertos. Ahí tenía yo dinero ahorrado. Mm. Y entonces, no, me casé con 27 años, o sea, una vieja para mi época. No, pero, no, pero una vieja, pero ¿cuántos años de noviazgo? Pues de noviazgo, o de, pues de, noviazgo de que sin esto, porque él era, era machista como todos. Como yo no todos. sabía que eso era va a ser machismo, pero... Pero por ejemplo nos enfadábamos y él decía que yo no podía salir de casa, le hacía caso a su madre porque lo que es yo no. Joder. No, pero se, sí. Claro, bueno, Me, sí, era era sí, sí, sí. Lo que pasa que luego sabía que había salido sí. y hacía como que no se enteraba. Estuvimos como ocho años de novios vale. o sea, así, ¿no? Sí. ¿no? No, tuvimos, tuvimos ya o sea, a partir tiempo. de los 19. Eh, be, sí, sí, durante una época sí, y tú viste sí, seis seis sí. Estaba. Yo no vale, sé. Sí, vale. Y fui a Satucho a vivir. ¿Y compraste piso? Compre piso bueno, O sea, tu pues derecho no, no a cocina ni eso. nada el ¿Y que él que... donde trabajaba? Él era tornero ah mira, ah bueno, él tenía oficio, ¿eh? sí, él es oficio. la cosa tuya es que era de Bilbao, y... claro. es que era de Bilbao tú ya sí, trincaste sí, bien, sí, guapa sí, sí, sí un tornero aquello ya era aquello ya eran sí, palabras sí, mayores ya, tenía ¿eh? maestría eso es, era maestría, maestría manera, ¿eh? sí. eso era sí. maestro sí, sí, sí, sí, sí, sí joder sí, era... ¿dónde trabajaba él? él en... No trabajó en una empresa grande, eh, trabajaba hasta que nos casamos, no sé cómo ni cómo se llamaba, porque a mí eso tampoco me importaba. Vale, trabajaba en, en, en un, un taller, sí. ¿sí? Sí, sí, que había muchísimos otras, aquí. Eh, sí, eh, sí y luego sí. trabajó cuando nos casamos... Eh, por Bolueta, no tampoco sé cómo se llama su empresa porque sí. tampoco he tenido yo mucho interés sí. lo que sí, no es sí. mío. Sí, sí, totalmente. No. Sí. no, no, no, solo no. te preguntaba porque igual sí, eran dos sí. hornos o lo que no, no, sea. No, era un taller no. Mira, que había muchos aquí además. En una casa que me de, que me en la casa esa que os he contado antes que me despedí, pues una de las cosas que me dije, el, me dijo el jefe, dice, tenía pensado de con, de buscarle trabajo a su marido, a su novio cuando viniera de la Mili que estaba él en la Mili en Altos Hornos y yo muchas veces le dije ojo oh, te hice una putada cuando sí, se empezó a jubilar tan joven. Ah, bueno, es sí, estaría hombre, jubilado, jubilado, ¿no? ¿no? Pero, o sea, que no le facilita sitio a y ahí empecé yo ya como Ahí dejaste tiempo, de trabajar hace... cuando te casas no? Cuando, pero dejo de trabajar poco tiempo. Eh, ...porque la casa así no era lo mío... Os ...digo la verdad yo... ...y sigue sin ser lo mío ¿no? ...entonces hice... Eh, ...cosí bragas de cosas... ...trabajos en casa pero... Pues, ...los fui dejando todos... ...bragas de plástico de chico... ...que... Eh, ...para bol niños... ...para niños... Ah. Eh, ...entonces se eh, les ponían unas... Sí, sí, eh, las las ...guitas es que, a los sí. niños... Sí. ...hice... Mmm, ...bolsas de deporte... ...en una empresa que había en Bolueta... ...hice camisas para la misericordia... ...ay, pero yo todos esos trabajos ¿En hice... ¿En ese... No era la mía, entonces un pensaba... ...este es que no me gusta, este es que no me gustaba... ...entonces un día dejé de trabajar... ...y empecé limpiando una guardería... ...que me ofrecieron la guardería que había ido mi hija... ...y luego... Mmm, ¿Cuántas en... hijas e hijos tienes? Tengo una hija y un hijo... Mm. Y luego eh, estuve en otra guardería de, de cocinera. Bueno, de allí hubo un problema y me quedé en el paro y volví a trabajar de trabajadora de hogar externa, como es lógico. Sí, sí. Pero ahí fue cuando me dieron el mismo librito, de la segura, porque yo siempre he estado segura, asegurada. asegurada, ¿eh? En todas las casas que trabajao me han asegurado. Y en aquella que era otro rincón, <ríe> bueno, pues claro. lo primero que les dije yo, voy a me llamaron para preguntarme por alguien. Yo estaba en el paro, pero empecé a trabajar de chica y dejé de cobrar el paro, pero le dije si me pagaban seguridad social, aunque solo trabajaba 14 horas a la semana, me venía muy bien, les dejaba a mis hijos en la Icastola eh, que para entonces estando trabajando en la Icastola habíamos creado entre otra otra mujer y yo el comedor de la Icastola que eso es muy importante, uh -huh. estábamos en la Icastola y pensábamos otra amiga mía y yo era muy importante que pudiéramos tener los hijos que comiesen en el centro uh -huh. bueno, sí bueno nos están, están diciendo que tenemos ya se acaba el, se acaba el, el tiempo trabajo. pues tenemos que volver sí. a invitar sí. yo, yo, que yo quería preguntarte sí, sí. que ¿cómo, no en no. ¿Cómo, cómo entra en el feminismo cómo entra en el feminismo cómo entra en el feminismo Yo había centrado en el feminismo de Sí, pero no sabía Eso es No, pero yo yo yo quiero Cómo hace todos los pasos Conscientes sí. A mí lo que me interesa Bueno, pues nada sí. Oye, pues vienes sí. Vienes la semana que, que viene ¿Puede? ¿Puede pilar? Tengo que mirar a ver Tiene que Dios, mirar ¿sabes? la agenda ¿eh? una, ha sido una viejita para, muy si, activa Pero si no para otro, para vale, una, otro día Otro, otro sí, sí, día sí, está sí, invitada sí, es sí, me ya es Una vez que has de, dicho día todo esto Y al preámbulo Yo lo que quería llegar era un poco A todo el proceso ya consciente De cómo sí. entras a las trabajadoras de hogar Cómo te organizas pero Lo del, cómo lo todo del comedor lo que haces. fue una cosa muy importante Entre dos mujeres que claro. nos, El reto porque nos dijeron Si lo creáis y pensamos Que no éramos caras Claro, claro, claro, claro Y dos mujeres solas Creamos el comedor de la Icastola El Carmelo Coño? Con Porque muchos la, la impedimentos Las mujeres y los que organizamos La verdad claro. que seguimos adelante bueno, Pues lo vamos a dejar así con Vale, la... pues quedamos en la... Eh, pues eh, sí, no, dejas, eh. quedamos en pero... ón de gracias personalmente me gustaría que fuera la semana que viene por sí, por, pues, por proximidad sí. y continuidad por continuidad un sí. poco sí. como eres una mujer sí. muy activa pues bueno sí, sí. Eh, quedamos es que en tus que manos que... quedamos sí, en eso, cuanto pueda nos... existe es. y, y, te, y te, nada te un placer a, y vuelves a llegar y, y bueno pues eso que vuelves otra vez Venga, pues la siguiente bueno, pues, más ver, y mejor Bueno, republicana Ponnos algo para terminar la república Bueno, pues más que nada sí, <ríe> Eso, ponnos a las barricadas <ríe> o algo de eso Bueno, vamos vamos a, a despedirnos Decir que Pues eso, ah, repite. que mañana podéis escuchar Este pedazo de programa de hoy Que ha sido una maravilla, la verdad es que yo he estado encantada Y bueno, que lo podéis escuchar Mañana de 4 a 5 En la 97.0, por supuesto Y el lunes de 2 a 3 Bueno También, eh, sí y que y que nada y que y que nos queremos. vamos que lo sentimos pero que se nos ha hecho cortísimo hoy sí que ha sido corto corto y que y nada el viernes mejor. que viene. Es. Ahora chicas y... ay que nos vamos a despedir pues no sé si con algo republicano o... Pues sí, yo me he puesto aquí a, a, la, a, las, barricadas, ¿A ¿no? las barricadas a las barricadas que encima una sinfónica, o sea, esto la, la, la mejor es una, sinfónica, una, de, de sinfónica directa, vamos. Eso. Estupendo. ¿Agurfeuchas? ¿Qué se oye mañana ya has dicho? Ah, ya sí. dicho y estamos en la 97 y somos las feuchas. Agur. Agur. Agur.